Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Sorpréndete junto con los creyentes, oh Muhammad, de las gracias a las que está acostumbrada la tribu de los Quraisj. Están acostumbrados a viajar con seguridad en invierno a Yemen y en verano a la gran Siria. Que adoren, pues, en agradecimiento al señor de esta casa la kaaba quien les proporciona alimento para que no padezcan hambre y seguridad para que no teman